Bueno pues vamos a continuar mi compa Pariente Vamos a seguir adelante con más corridos Chacalosos viejo, chacalosos Y ahí le va un bonito saludo Para toda la raza bonita Del bonito estado de Sonora pariente Ya le va este bonito corrido a Mi compa, claro que sí Un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todo viejón Ándale, pues oiga Y un saludo para mi compa Melchor hombre, ¿sí? Ahí le va viejo! Yo ya. Todo empezó en Obregón. Una bazooka tronaba a la gente del gobierno. Ese día la desarmaban. Eran varios pistoleros que no le temían nada. Y esto fue cierto, pajete. <Susurra> Dicen que es gente del M. Otros dicen que el Chapo se baja el cerro y no toca. Pues son de muy alto rango, son de los más poderosos que tienen la voz de mando. Ahora sí, ritmo, ahora sí, ritmo, viejo.